Bien, sí, es como vos bien resumías ahí en el principio.、Eh, hago un poquito de historia. Pensiones、sí. es, es un tema que el gobierno nacional viene anunciándolo desde, desde el primer día. En esto que, que habían primero, yo no sé si se acuerdan que habían detectado supuestamente unas fotocopias de perro y habían salido muchas veces en, en la prensa nacional. Bueno. Ahora, esto de la anunciada auditoría, llega en una carta de documento, que es una notificación, donde le dicen a la gente que debe presentarse en un lugar determinado con estudios respaldatorios a efectos de, eh, bueno, eh, presentarse ahí, ratificar su, su, su incapacidad laboral, que es lo que, lo que pide la ley. Y a su vez le van a entregar algo que no sé bien qué es todavía, que hay que subir y cargarlo en Andis por dos o tres lugares, un correo electrónico, el TAD.、Eh, con lo cual, siempre digo, para empezar por el final, la persona es la que tiene que terminar acreditando y no el Estado,、eh, como si en todos los lugares, digo, existiera. La posibilidad de mandarlo por mail, de que、claro. la gente sepa y todo ese tipo de cosas.、Claro. Yo lo claro siempre, a mí me parece que está bien que se audite, digo, creo que el Estado tiene la obligación, todo Estado tiene la obligación de hacerlo.、Eh, ahora, que las formas sean parte de un recorte como que me suena acá,、eh, me parece que no es la, la manera correcta. Ajá. Y todavía, Iván, no, no hay, digamos, están en etapa de esto, convocar a las personas, ¿no? ¿No hay bajas、sí. o se han producido、sí. alguna baja? No, por lo menos yo no conozco desde、eh, de ese lado bajas、eh, más que la, la auditoría.、Eh, lo, lo que a mí me, digo, lo hablo con las familias que, que llegan, que han llegado a la, la decisión a consultar y ese tipo de cosas,、eh, Por lo que auditan absolutamente a todo el mundo, digo, sin, sin ninguna. No sé, me parece que había que. si Vos tenías dudas, no sé. Llegó alguien con una parálisis cerebral desde el nacimiento, muy compleja, que no ha cambiado nada y también le ha llegado la notificación.、Eh, con lo cual se podría v e r Digo, He hecho un filtro en, en cosas que uno tiene dudas, porque ellos tienen la documentación respaldatoria de cada una de las pensiones otorgadas. Claro, ¿y qué, qué es lo que le piden? Que se presente ese día y ese horario con, con documentación actualizada de sus p e c s i o n e de salud y de, de su discapacidad. De de salud, de su discapacidad. Eh, insisto, eh, no está mal que se auditen las cosas.、Eh, la forma, yo tengo miedo que.、Eh, Como les decía Luis,、eh, sí. no sé si de todos lados la gente actualizó los domicilios, no sé、uh -huh. si todo el mundo le va a llegar una notificación, no sé si todo el mundo comprende lo que le llega a una carta de documento. Estamos hablando de personas con discapacidad,、claro. muchas veces intelectual,、eh, familias que tienen que acercarse hasta ese lugar. Eh, y después, con lo que te den, la familia tiene que mandar eso a, a, por vía de TAD, que es un trámite a distancia que se llama. que, que A ver, un, tenés que tener internet, tenés que tener un a computador a y tenés que saber hacerlo o alguien que te lo haga. Iván, y en el caso de la Pampa, eh, esto, eh, ¿dónde deben, digo, General Pico, Santa Rosa, dónde deben asistir、eh, cuando cada, cada, en casos de que son notificados? En, en general, todo lo dice en la notificación. s í、ah. Digo, no quiero... no Acá、eh, las, las que me han consultado y esas cosas、eh, fueron todas en, en, como vos decías, en Fayrak, en Alberri g、sí. 444, dice、mm. la notificación.、Eh, pero no sé si en otro lado que haya llegado van a otro lugar.、Claro. Yo lo que digo a la gente es que esté muy atenta de lo que dice la notificación. Eh, porque... Para ir al lugar indicado,、ah, eh, exactamente, con ¿Eh? el día y el horario, y hay turnos para junio,、claro. o sea que hay que acordarse de ir, gente que se tiene que trasladar. Y bueno, ¿Sí? estamos hablando de las pensiones por invalidez, se l a dan a aquellas personas no solo que tienen la invalidez, sino que no tienen ningún tipo de recurso económico,、claro. Iván. ¿Y cuántas pensiones、eh, por este, discapacidad hay en La Pampa? Eh, mira, bien el dato actualizado no lo tenemos, pero la última vez que yo había consultado nos habían arrojado más o menos entre 7.500 y 8.000 pensiones en、uh -huh. toda la provincia de La Pampa.、Uh -huh. ¿Y la pensión tiene un monto específico determinado o varía según el tipo de discapacidad? No, un monto específico que no llega a los 300.000 pesos. ¿Eso es para todos igual? Sí, sí. Puede haber quedado algunas pensiones. Antes existían que、um, eh, la, se otorgaban、eh, que unas pensiones que fueron bastante famosas, fue? se llaman las graciables,、mm. que la otorgaba la Cámara de Diputados. Y en el 2008, 2009 se sacó eso y solo se, se extienden pensiones por invalidez. Entonces puede haber variaciones y varía, porque mucha gente viene y dice,、ah, pero esa pensión es distinta a la que corta. Porque una es graciable y la otra es por invalidez.、Uh -huh. Las graciables no se dan más, pero sí han quedado remanente desde aquella época hasta ahora de la gente que, por supuesto, las sigue cobrando. Claro. Ahora, este, digo, ¿no? Desde el sentido común, pregunto, ¿esta.、Eh... Esto no se puede hacer, no, no lo puede hacer desde el Estado en lugar de pedirle a la bueno, gente que vayan, porque digo,、bueno. el Estado tiene que tener la documentación de qué tipo de discapacidad tiene esa persona y si hay algún tipo de, de irregularidad o, o no cierra algún tipo de dato, y bueno, que vayan directamente a esos casos, no cortar ancho y hacer ir a toda la gente, como vos decís, Iván, con los problemas que, hay para, que tienen para movilizarse, para. para, para Bueno, dirigirse hasta esos lugares, llevar la documentación, me imagino lo engorroso que será、eh, mandar correo electrónico para personas este, mayores por ahí. ¿No sería más,、claro. más fácil eso? Es que, es que yo coincido absolutamente con vos. Nosotros hemos ofrecido a la agencia,、eh, como provincias, digo, en el Consejo Federal, ser colaboradores con esto. Digo,、eh, si yo tengo duda con alguna. Particular, de hecho lo han hecho, esto que, como ya te digo, que se anunciaba、claro. eh, que encontraron un estudio repetido en un montón de pensiones y esas cosas. Digo, bueno, eso hay más que anunciaron los medios, que no, no hay por qué decirlo, pero que se diga no hay problema, pero hay que presentarlo a la justicia y sacar、claro. los beneficios, si、claro. es cierto, y denunciar al médico que lo hizo. Claro. Pero claro. así.、Eh, Preocupaciones que van a quedar muchas pensiones dadas de baja, no porque no se cumplan los requisitos de otorgamiento, sino por una cuestión burocrática.、Claro. A ver, porque son gente,、eh, como te decía, con alta vulnerabilidad social y aparte la incapacidad laboral, que se va, desde que se otorgó la pensión, capaz que hace 20 años, sabes las veces que se mudó, que、uh -huh. se cambió, y claro,、no、entonces, ay, pero no actualizó el domicilio. Claro, eso ya sería una causal para dar la de baja. Y si no te l l e g a l a notificación y no te presentas el día del horario que te d i c e Claro, claro. Te dan de baja de una. Esto ya fue reconocido por,、eh, cuando el ministro Franco fue este, a Diputados, que、sí. da su informe. Eh, ahí eh, ya había este, explicado que a través de bueno, la, la Agencia Nacional de Discapacidad había enviado unas 470.000 cartas, documento. De las cuales 222.607 nunca llegaron a destino. La mitad. Bueno,、mm. Exacto. El 50%. Y esto, para el gobierno nacional,、sí. es causal de dar debajo de baja、claro. la pensión. Exacto. exacto. Iván,、no. ¿vos, vos crees que.? Te,、ah, hago, sí. te hago una suma.、Mm. Eh, una carta de documentos sale, me fijé otro día en la página del Correo Argentino, 17.800.、Claro. Yo te. te pesos. ¿Qué?、Eh, Para que calcule s 17.800 por 470.000 que me dijiste. Sí. Te voy a dar 7, 8 0 0 0 millones de pesos en notificación. Claro, claro. Iván...、Eh, y, y te agrego、eh. algo más,、eh, Iván. Las cartas son enviadas por la empresa de correos privada Andreani,、Mirá. que、bueno. ganó a principios de año una licitación de 13 mil millones de pesos <ríe> por el servicio. o t r o negocio. O sea.、Yeah. ¿Sabes y... en discapacidad contra 100.000 millones de pesos las cosas que podemos hacer? Y no mandar carta de documentos. ¿Vos crees que detrás de esto está la motosierra, Iván? De querer、ah, cortar. Yo, yo creo que, digo, me, me parece que、eh, no hay o, otra, otra cosa, digo,、no. eh, en, en este sentido, porque, insisto, está bien que se audite. Ahora, vos tenés formas de auditar, ¿sí? Eh, si, si vos tenés formas de auditar correctamente con la colaboración provincial, si,、claro. si, si querés o no, no importa,、eh, o con la documentación que vos tenés y en la que tenés dudas ser el, el requerimiento necesario, digo, porque lo han hecho, porque lo han anunciado, no sé, la otra vez,、eh, mucha gente que estaba. Detenida, que es una causal,、eh, supuestamente averiguaron y le sacaron las pensiones. Bueno, está perfecto. Ahora, se puede hacer una cierta auditoría y ahora hay que mandar una carta afiaciente.、Eh, ya te digo, la gente cambia, se muda y no está pensando en actualizar el domicilio en la pensión que recibe、sí. cada vez que se muda. Sí, te juro、sí. que no es así. Sí, la gente、sí. tiene otras preocupaciones、eh, más que ir y, y mantener actualizado un domicilio. Claro. Iván, en los próximos días tienen el, la reunión del Consejo Nacional de Discapacidad, ¿no? Sí, el 20 de, de mayo.、Eh, ¿En de el mayo. temario、eh, está justamente tratar o abordar, no sé cómo sí, es? Sí, sí, a ver, el, el Consejo tiene siempre un tema principal、eh, para trabajar, que, que en este caso、eh, tiene que ver, porque nos anticipamos a ciertas cuestiones que puede haber conflicto, que es lo que es la a c c e s i b i l i a electoral. Para, para octubre, porque el consejo se junta tres cuatro veces al año,、eh, pero siempre, obviamente, que hay espacios específicos de, de consultas, de preguntas y de, de cosas. y Este tema va a surgir en el primer momento, no tengas ninguna duda. Y lo vamos a hablar y lo vamos a discutir, seguramente, mucho como ya hemos discutido mucho en otros consejos.、Eh, pero bueno. Eh, sí, el, el 20 y el 21 de mayo es el Consejo Federal de Discapacidad, que estamos todas las provincias、eh, más la nación sentados en una, en una misma mesa. Y, y digo, en función de, del universo、eh, que te toca a vos este, desde la gestión, ¿qué otra、eh, problemática están、eh, atendiendo y entendiendo que tiene que ver con el recorte de, de fondos nacionales? ¿Hay... Sí, los, los prestadores、eh, estaban preocupados. h、eh, e h yo he hablado con, con, con varios porque venían con atraso en, en los pagos. De hecho, se presentó、eh, una ley de emergencia en discapacidad que ya tuvo el aval de, de dos comisiones, que es la de discapacidad y la de salud,、eh, que sigue avanzando. Y que la agencia sacó una publicación que estaba en contra de eso. Digo, pero eso tiene que ver. Eh, en la Comisión de Discapacidad de, de Diputados llegan muchas problemáticas, por eso, en base a eso, se, han, se ha empezado a trabajar en esa ley de emergencia. Eso habla de pensiones, habla de los prestadores,、eh, no se han dado los aumentos suficientes en referencia a la, a la inflación conforme a las prestaciones que se brindan. Digo,、eh, bueno, el sistema en general,、eh, y aparte, yo siempre lo digo, Eh, las pensiones tienen,、eh, digo, estos temas se relacionan. ¿Por qué? Porque pensiones nacionales、eh, tienen como cobertura incluir salud, ¿no? Que es,、uh -huh. eh, para que se entienda la gente, no lo es, digo, pero es la obra social,、uh -huh. digo, para que se entienda.、Eh, con lo cual, ahí está también,、eh, porque ¿no? las prestaciones de discapacidad en general son caras,、eh, y. no caras, digo.、Eh, Costosas por, por, por el, el servicio que se da, ¿no? Un centro educativo terapéutico, un centro de d í a y ese tipo de cosas.、Eh, con lo cual、eh, es más cara la prestación que se brinda que la pensión que uno cobra. Entonces,、claro. digo, el recorte también viene por ahí en dejar.、Eh, y después a cada provincia, por cuando vos tenés pensiones por invalidez, el, el incluir salud, le manda una cápita provincial, o sea, le manda a la provincia. Cierta cantidad de dinero le dice: Bueno, usted con la salud pública hágase cargo de estas, de, de estas、mm, personas que necesitan、sí. los cuidados de, de salud,、eh, que es bastante mínima por, por otro lado. Pero、eh, digo, también ahí、eh, no solo es el, el, el, el no tener la pensión para la persona, sino que del otro lado también se ahorra mucho. Claro, Iván,、eh, te agradecemos estos minutos con el programa. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, que te tengas un buen día, gracias. Igualmente. Iván Poggio, el director de、mmm, discapacidad de La Pampa. Yo estaba pensando cuando lo escuchaba Poggio,、eh, bueno, ahora se la.